Se redujo en un 11,9% el índice de pobreza en Gran La Plata. Según indicó el INDEC, la región que abarca La Plata, Berizo y Ensenada, las cifras del 29,6% en el segundo semestre de 2021 y alcanza a más de 268.000 habitantes, ubicándose por debajo de la mediación del primer semestre del año pasado, cuando fue del 40,6% y del 42% del mismo periodo 2020. A nivel nacional... El número se alza 37,3%. Por último, se informó que el nivel de indigencia, es decir, de ciudadanos cuyos ingresos no les alcanza para pronunciarse el mínimo de alimentación, en la región es del 6% y afecta a más de 68.000 ciudadanos. La comunidad educativa pidió por el edificio de la secundaria número 70 de La Plata. Docentes familiares y estudiantes de la escuela secundaria número 70 realizaron un festival por el sueño de un edificio propio como parte de un reclamo histórico que lleva más de 10 años vigente. Docentes de la institución declararon que necesitan que la obra sea una prioridad porque en la primaria quedan muchísimos chicos sin vacante para luego entrar a la secundaria. Radio Estación Sur habló con la delegada de SUTEBA, Pilar Garate. hace digamos, bastante, que estamos haciendo acciones, eh, incluso cuando yo no estaba, digo, desde el 2009, 2012, ya hubo otros proyectos eh, con planos que se han presentado para para la realización de esta secundaria, porque es, una, es digamos, es un reclamo histórico, porque la necesidad es que, la digamos, todos los, los egresados y las egresadas de la primaria, que sean de entre 200, 250, más o menos, depende del año, solamente ingresa entre 40 y 50 al secundario entonces claro. eh, digamos es una necesidad que viene sí. desde hace años y que siempre ha quedado cuartada porque nos han presentado los planos y bueno es eso, uno, uno se queda uno se queda confiada esperando que esto se va a hacer un servicio que informa más cerca la municipalidad inició la campaña antigripal gratuita. Según se detalló, en esta primera instancia se aplicarán las dosis a los equipos de salud y del SAME. Se aplicará de manera gratuita en el vacunatorio central de 55 entre 18 y 19, que funcionará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 como así también los 46 centros de atención primaria de salud en los barrios platenses. Una vez iniciada la nueva etapa, los distintos grupos dispondrán de un cronograma especial de vacunación, el cual regirá por la terminación del número de DNI. De esta manera, los días lunes se vacunarán aquellos vecinos con documentación de identidad finalizados en 0 y 1, los martes 2 y 3, miércoles en 4 y 5, jueves 6 y 7 y por último los viernes con 8 y 9.